10 de la mañana, 36 minutos. Ayer, el Tribunal Oral en lo criminal número 5 de la capital condenó a 13 años de prisión efectiva a los dos capataces del taller textil clandestino de la calle Luis Viale. Esto ocurrió el 30 de marzo del año 2006. Ese taller se incendió y perdieron la vida cinco niños y una mujer embarazada. Un caso emblemático para entender cómo opera la industria textil en Argentina. Vamos a escuchar la sentencia. Allí estuvo Maru Valdiuter para cubrir todo lo que ocurría ayer en los tribunales. Se hace saber que el tribunal resuelve: primero, no hacer lugar a los planteos de movilidad r e d u c i d o s por las defensas de ambos imputados. Por no darse ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 166, 167 y concordantes del Código Procesal de la Nación con costas, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Luis s i l e r i c o c o n d o r i d e las demás condiciones personales consignadas al inicio, por mayoría, Por ser coautor penalmente responsable del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte, a la pena de 13 años de prisión, accesorias legales y costas. Hay citas de ley. Tercero, condenar a Juan Manuel Correa de las demás condiciones personales consignadas al inicio.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 Escuchábamos a los jueces Rafael Alejandro o l i d e n Adrián Pérez Lance y Fátima Ángela Ruiz, que resolvían condenar a Juan Manuel Correa y a Luis Silerico Condorí como coautores penalmente responsables del delito de reducción a la servidumbre en concurso ideal con estrago culposo seguido de muerte. El fallo también ordenó una, una cosa muy importante, que es que se continúe con la investigación para poder evaluar a los responsables propietarios de la fábrica. Estamos hablando de Daniel Alberto Fishberg y de Jaime Abraham g a h l e r además. De indagar también la posible comisión de delito por parte de inspectores del gobierno de la ciudad y del personal de la Policía Federal. Tal vez esta sea la parte más interesante del fallo. Los capataces tienen una responsabilidad, pero hay que ver qué responsabilidades hay por sobre estos culpables. Si bien el veredicto no fue por los 20 años de condena que estaba pidiendo la querella, tanto la doctora Miriam Carson como el doctor Gabriel Chamorro se mostraron conformes con la sentencia. Vamos a escuchar a Miriam Carson, la abogada de la querella, sobre el alcance de este fallo. Se ha dispuesto que se investigue, ahora queda en el tribunal este, saber qué, qué determinan. Entendemos que, que van a investigarlos. Y los van a procesar. Deberían haberlo hecho hace 10 años. Cuando continúe en manos de la justicia, nos vamos a presentar como querellantes. O sea, en realidad lo que se hace es reabrir la causa para continuar la investigación respecto a ellos. Así que ya somos querellantes. Yo creo que igual la policía y los funcionarios es un tema más delicado porque hubo una investigación mal hecha, pero hubo. Entonces, habrá que ver qué pasa cuando llegue al juzgado y las defensas se presenten. Fíjense lo que es la justicia en Argentina y la burocracia, justamente. ¿no? Diez años han pasado de lo que ocurrió en Luis Viale, y esto ha pasado por diferentes juzgados y dos intentos de juicios abreviados que dejaron de lado a las víctimas y a las querellas, con la intención de que no se discuta socialmente qué implican los talleres textiles de estas condiciones. Vamos a escuchar a Gabriel Chamorro, abogado también de la querella, sobre el proceso judicial de estos diez años. Eh, en lo que a nosotros respecta fue、mm, recurrir a casación, expedientes que iban, venían, que se declararon p r e s c r i t o pasó por diversos juzgados. Este, es más, llegamos a esta instancia y algunos de los defensores plantearon que esto no tenía sentido porque ya estaba prescrita la causa. Con lo cual, en el debate surgió cierta certeza con, para demostrar que la posibilidad. de que aquí había producción a servidumbre y dolo, porque el voto minoritario tengo entendido que también、eh, se fundó en el, el dolo y no en la culpa. Llegar finalmente a una sentencia fue importante por la lucha de organizaciones sociales y también de familiares de víctimas. Y uno de los casos emblemáticos es el de Luis Fernando Rodríguez, sobreviviente y padre de Harry, que es víctima de este incendio en Luis Viale. Él recordó las condiciones de vida y el trabajo en el taller textil de la calle Luis Viale. Escuchamos a Luis Fernando Rodríguez. Vivíamos 67 personas y trabajábamos la, entre 48 a 50 personas trabajábamos en el lugar. Y pasa que. El trabajo era muy, muy sacrificado, muy esforzado. Nos levantábamos en la mañana a las 6 de la mañana, a las 7 ya tenemos que estar en las máquinas y terminábamos la s jornada s 1 a 2 de la mañana, ¿no? de todos los días. Y así bien era、eh, que las denuncias de los vecinos,、eh, la policía que venían a pedir, a arreglar a juntamente con Sillerico y Juan Manuel Josea nomás en Afuera. Lo arreglaban ¿no? en su oficina ¿no? y tanto como venían los inspectores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires,、eh, no hacían su debido trabajo. ¿no? Apagaban la, la energía y nos, hacían, nos ocultaban a nosotros y, y no hacían su debido trabajo ¿no? los inspectores de la ciudad. Hablábamos de los capataces condenados, pero también de la responsabilidad de inspectores, de la responsabilidad de la policía, por supuesto de los dueños del taller. Y la otra cadena que se podría seguir investigando es la de las empresas, la de las marcas que contratan este tipo de talleres textiles para abaratar costos y sacarle más guita a cada una de las prendas que terminan vendiendo. Quien también acompañó la jornada de la sentencia fue el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia. Hablamos de José Alberto González Samaniego, que se refirió a la importancia de la sentencia, a la responsabilidad. De los dueños de las marcas y finalmente adelantó que se van a presentar ante las autoridades judiciales argentinas para poder manifestar el apoyo y el interés del Estado sobre las causas por el incendio del taller textil de la calle Páez que ocurrió en abril del año pasado. Escuchamos entonces a José Alberto González a m a n i e g o presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia. Es una, una oportunidad en la que esperamos se haga justicia, en la que la familia, sobre todo la familia Rodríguez, Luis Fernando, su esposa Sara, Ojalá encuentren un alivio. Ellos han tenido que bregar prácticamente durante estos más de 10 años para poder llegar a esta instancia. Hubo otras personas, otras familias que también estuvieron involucradas en este siniestro, pero que lamentablemente desistieron, no creyeron en la justicia. Y bueno, felizmente ellos sí han insistido, han perseverado. Y bueno, hoy ojalá escuchemos una sentencia justa. Ojalá se pueda de alguna manera comenzar a reparar este, da este daño. Eh, ojalá también sea un buen precedente, ojalá sea, como dicen los abogados, se siente jurisprudencia y a partir de esto, bueno, pues quienes eventualmente estén pensando en llevar adelante actividades que involucren mano de obra esclava o mano de obra en condiciones ilegales, inmorales y todo lo demás, piensen dos veces antes, antes de actuar. Sabemos cuál es el problema de fondo, sabemos que estas personas que hoy serán sentenciadas no necesariamente son los. Directos responsables o los autores、eh, intelectuales, si tú me permites la expresión de, de este episodio. Sabemos que hay otra gente que no está apareciendo en esta causa. Vamos a ver si finalmente la familia de Luis Fernando se anima a dar ese paso también de ir por los dueños de los, del taller, ¿no s c t o Que son, son dos personas que no están、eh, aquí hoy en la sentencia, que es donde deberían estar en el banquillo de los acusados. Pero bueno, en fin, es un, es un proceso que seguramente va a costar mucho. No es fácil, son. A veces, gente muy poderosa que tiene mucho dinero, muchas influencias, y, y no es fácil para una gente humilde como lo es Luis o es l Fernando, como somos los bolivianos, en la mayoría que venimos a vivir acá,、eh, los que podríamos enfrentar ese poder. Pero se lo ha hecho, y bueno, hoy tenemos, reitero, la, la, el optimismo, la esperanza de que se haga justicia, y, y ojalá escribamos una, una página histórica en esto de la migración boliviana en Argentina. Le ha costado muchísimo al Estado boliviano tomar partido en este tipo de causas. e Incluso ha ocurrido con una gran cantidad de asociaciones de bolivianos residentes en la Argentina, que con el objetivo de poder defender fuentes laborales y demás, les ha costado mucho denunciar justamente el entramado que lleva a los talleres textiles de estas condiciones. Samaniego también habló sobre la presentación que hará el Estado boliviano ante la justicia argentina para tomar conocimiento de la causa del incendio de la calle Páez. Lamentablemente, estas historias se repiten y, como te decíamos, en abril. Del año pasado se volvió a incendiar un taller textil en la calle Páez y Terrada y murieron dos chiquitos, Rodrigo y Rolando, que vivían allí y estaban durmiendo en el sótano de ese lugar donde se producía y se vivía. Vamos a escuchar entonces a Alberto González Samaniego sobre esto que van a presentar para conocer más del incendio de la calle Páez. Justamente tuvimos la posibilidad de conocer esta causa,、eh, lo habíamos conocido a través de los medios allá en Bolivia, medios de prensa. No nos acercamos a la, a la causa en sí,、eh, sino hasta hace unos dos meses, cuando justamente conocimos a Nahuel, que es el abogado que está llevando justamente el, adelante la causa de esta familia Moore. Y nos hemos comprometido con él, justamente yo terminando esto, seguramente nos vamos a ir a Comodoro Pí para hablar en el. juzgado Para tomar conocimiento, apersonarnos y hacerle saber a la autoridad judicial de Argentina que es un tema que nos interesa como Estado, que nos interesa como país y que obviamente también le vamos a prestar mucha atención. Ojalá, igual que ha sucedido con esta causa, ojalá también se pueda avanzar y llegar hasta, hasta la sentencia. Cuando decía Muro Samaniego, se refería a Esteban Muro, al padre de Rodrigo y Rolando, las víctimas del incendio de la calle Páez ocurrido en abril de 2015. y Esteban estuvo justamente escuchando la sentencia por Luis Viale y Maru v a l d i ú t a r conversó con él. Para mí es un orgullo que estén, de mucho tiempo, por lo menos, dando algún avance con este juicio, porque demoró más de 10 años. mira, y Quisiera ver que, se llegue, que siga yendo adelante y que se haga justicia por, por los hijos de, de Luis que murieron. Hablábamos del antecedente y la importancia que esto fija para encarar también el juicio por la calle p a e z Y Nahuel Bergier, el abogado de la familia Amur, se refirió a la expectativa por la sentencia y la situación de la causa por el incendio del taller de flores. La causa、eh, está. El, el, el, el empresario textil está procesado por trata de personas con fines de explotación laboral agravada. Ahora van a indagar a otra persona, a una mujer que también tenía tareas de dirección en, el, en ese local.、Eh, y bueno, faltan, digamos, faltan algunos testimonios y tenemos expectativa de que para fin de año la causa se pueda estar levando a juicio. Pero es importante señalar que hubo, hay una, un procesamiento por trata de personas agravado、eh, en, que fue ratificado por la Cámara del Crimen. 10 de la mañana, 47 minutos hasta aquí. El informe de Maru Valdeuter cubriendo ayer lo que tiene que ver con la sentencia por el incendio en Luis Viale hace 10 años. 13 años de cárcel entonces para los dos capataces que trabajaban allí. Hablamos de Juan Manuel Correa y de Luis Silerico Condorí. Y la parte quizás más importante, como comentábamos, la posibilidad de que la justicia siga indagando la responsabilidad de los empresarios dueños del taller, Daniel Alberto Fishberg y Jaime Abraham Gayler, además de ver. ¿Cuál es el rol de los inspectores del gobierno de la ciudad y del personal de la policía federal? Algo de justicia, una justicia parcial que avanza con el esfuerzo de las organizaciones sociales por la muerte de aquellos cinco chicos y una mujer embarazada.